¿Qué trabajo hay en los pueblos? ¿Qué sanidad? Cuentan con educación, con guardería, educación de colegio, hay instituto, instalaciones deportivas, el conexiones de tren, el transporte de autobús, tiene buena carretera para llegar, tiene centro médico. Bueno, ¿cómo es ese pueblo? Ese pueblo es el que a lo mejor puede acogerme a mí y a mi familia, y resulta que lo que me cuesta vivir en una gran ciudad con mi sueldo pelado. Eh, es una cantidad suficiente para tener una vida más holgada en otro tipo de existencia. Eso se está haciendo en España, lo están haciendo las personas. Bueno, lo ha captado、eh, esta página web, v e n t e a v i v i r a u n p u e b l o c o m donde、eh, hay una serie de pueblos, la filmación de cada una de ellas, de verdad, es la ganas de irse a vivir ya, <risa> donde viene toda esa información. Y a medida que pasen los días, más pueblos se irán、eh, sumando al, al listado de los 50 pueblos que esta página, por ejemplo, le indica a usted en Galicia, en Asturias, en Castilla y León, en Andalucía, en Extremadura, en Aragón, donde puede ir a vivir. Y dónde le va a costar. Le dice además cuánto vale el alquiler de las casas, cuánto vale la venta、maravilla. media de una vivienda. Es una maravilla. Es una maravilla, ¿lo habéis sí, visto? Bueno, ¿Lo ¿Habéis sí, entrado? Sí,、maravilla. sí, ahora、sí, mismo. Sí, s ahora o Se ha hecho un trabajo espléndido. Y además tiene algo romántico todo esto que a mí me vuelve loco. O sea, yo,、eh, aparte de práctico, porque es、eh, la misión repoblar los pueblos de España prioritaria, porque tenemos un campo excelente. Y porque tenemos tecnologías que nos lo permiten. Pero hay algo ahí en, en todo este trabajo que se ha hecho,、eh, muy encomiable, ¿eh? en el que a lo mejor otros no habían caído,、eh, no lo habían puesto sobre el papel negro sobre blanco, como se está haciendo ahora en la web. Es extraordinario, la verdad. Además, para pintar te va a venir fenomenal. Sí, p a t o y buscando. e s c ú c h a m si te vas a un es pueblo, rey, que haya ambulatorio.、Verdad. Mi suegro se fue a Torrevieja、sí. y cuando me enseñó el piso le dije, ¿no queda un poquito lejos de la playa? Dice, sí, pero está al lado del ambulatorio, que era lo、claro. que él buscaba. Oye, a ver, a una, una cierta edad, a una edad es, muy、si eh. es muy importante. Sí, bueno, es muy、eh, importante. Vente a vivir a un pueblo.com, ahora hablaremos de eso. En un momento, porque ya está aquí AUPA Uriarte. AUPA Herrera, ¿sabes qué?、Se、ha petado la página, ahora estoy intentando entrar sí, y decir、sí, que sí, tú, sí, es p o s i e que tú lo has dicho. Sí, a, a, a,、sí. todo buscando el buscando un pueblo. p e r o bueno, ahí lo dejamos. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Hubo un momento en Madrid, nosotros vivíamos en Pozuela del Arcón, que Aguirre me dijo, y si nos vamos a San Lorenzo del Escorial, porque estábamos enamorados de San Lorenzo del Escorial, y porque Guillermo Summers vivía allí. Pues sí. Y entonces nos, nos daba mucha, mucha envidia cuando charlábamos con él. Y luego también Abacerrada me gustó mucho. Eso en Madrid. Y en Bilbao, Mundaca. Otro día hablaremos de Mundaca, que es una de las joyas del planeta Tierra.、Mm. Pero bueno,、eh, ahora te voy a hablar de las diferencias de vivir en una capital, no ya en un pueblo, en una capital o en una ciudad, una localidad,、mmm, que no es la capital de España. Escucha. Tú vas por Madrid y, y pasan 15.208 ambulancias a tu lado y tú eres de Madrid y vas a tu bola. Vas a lado tú y vas pensando: No, a ver si compro las sillas nuevas para el salón y tal, o así.、Si、me voy a Vista r t o d o algo, en un sitio así barato y tal, ¿no? En cambio, tú ibas en Albacete y tú estabas y oías es una ambulancia en Lotananza a lo lejos, uy, uy, y decías: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le decías a tus amigos? Vamos con la bici, vamos a i r a mirar. Y vas a ir en plan verano azul, vamos a ver qué ha pasado, qué ha pasado, ¿no? ¿Qué? ¿Algo que decir? No, no, que sí, <risa> no, la verdad, totalmente,、no, vamos. ¿Eh? No, verdad. El gran Coño j i m é n e z que siempre no da puntadas sin hilo. Maravilloso. Bueno, vamos a ver.、Eh, es el tema <risa> con el que abrimos los teléfonos. Pero antes repasaremos las noticias, sean de aquí o de Marte, con el bilbaíno John u r i a r t e Empezando por los ecos de la pasada semana. Que se escuchan aún esta mañana. Perfecto, perfecto. Lo único,、Grandioso. los de Bilbao, Herrera, no decimos bilbaíno, decimos conditongo, bilbaíno.、Eh, claro. eso hay que mejorar. Bilbaíno y vizcaíno. Es un tema fundamental. Bueno, la situación de ciudadanos después de esta clase que os he dado magistral de bilbaínismo. Sí. Vamos sí. a hablar de ciudadanos tras el guirigay de la pasada semana. Mira que hubo un tiempo en que、eh, para esa formación todo eran buenas noticias. Tenían, fíjate, hasta el apoyo, no olvidemos, de Malú. Tengo una amiga que es tan fan de Malú que va a votar a Ciudadanos. Vamos, le da igual lo que hagan los Ciudadanos estos, que los va a votar, los va a votar. De, de, y no va a valer para nada su voto, porque va a ponerte Quiero Malú en la papeleta seguro. O sea. Tiene、sí, que ser gracioso ser pareja de Malú. Cualquier、sí. cosa que te riña, has hecho mal la cama, me has enseñado tú. ú q a l e x Clavero. t i e l e s n e n ahora Ciudadanos como, como una noche vieja encantora, creo que está. Más o menos a la par.、Ah, decir, bueno,、hay、total. Precisamente, precisamente. Arrimadas.、Uh -huh. O Arrimadas es el apellido、bueno. que más se ha repetido en las crónicas y los titulares. ¿Qué te pasa? No sé, no ve. No, yo creo que no ve bien. e s Esas gafas,、manera. esas gafas. Hay incienso, cuidado. Bueno,、eh, Arrimadas que de nombre es Inés Herrera. Mm -hmm. Es un hombre de pila. Te lo digo porque terminaste la pasada semana, digamos que un tanto liado con los nombres. Ojo que no lo digo yo. Lo desveló Joaquín Leguina. Perdóname, ¿me permites、eh, corregir un lapsus? Sí. No, no de nuestra amiga, sino tuyo.、Mm. Antes has hablado de este señor que es secretario. Ahí en, General de、eh, Presidencia. Sí. Ya se ha llamado Tomás Bolaños. Es Roberto, ¿no? No, es Félix. Ah, es Félix, perdón. Eh, eh, Vamos a, Vamos a ver. ¿Cómo se llamaba este señor? <risa> Feliz Tomás. <Claro>. Feliz <risa> Tomás, Roberto.、Como、al final, o sea, es que claro. a que más el rosillo que te dijo、posible. mal, el, el número y el nombre. <risa> <risa> Roberto Bolaño no era el chavo del ocho. Exacto. Sí, claro. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Y Tomás Bolaño、claro. e l a l c a l d e de Valladolid.、Ay. Eso es, claro. Exactamente. Y Felipe Bolaño. Este jugador、Bolomio. de fútbol también fue Bolaño. Este muchacho. <risa> bueno, estas cosas. Es como aquí con los naranjos. Aquí hay muchos、claro. sí. Mucho Bueno,、bonito. hablando de nombres. Sí. Creo que hay uno que está generando cachondeo en la Argentina. Sí, en concreto, durante las retransmisiones de la Liga Argentina de Fútbol. El jugador se llama Melano. Sí, Claro, claro dicho así. No dice nada, pero si juntas su apellido con otras palabras,、eh, fuera música, compañeros, ojo, ojo, atención, porque me lo han enviado. Porque tiene un compañero en el equipo que se llama Herrera y dice así: Contra el área, la pinchan mal, revienta Melano, la revolea, revienta Melano, Melano, toca Melano, Herrera, toca Melano, Herrera, toca Melano. <risa> no rima. Es un oyente que me lo ha mandado, ¿eh? porque le ha hecho muchas gracias. Muy, muy bonito, muy bonito. y a sabía yo que te iba a gustar la poesía Hombre, siempre. e r t o vamos, una maravilla. Bueno, ya hablando de nombres, continúa la polémica sobre publicar quién está vacunado o no y la protección de datos. Sí, lo de la protección de datos ya ha generado ciertas tensiones, no lo olvidemos, en el mundo sanitario. Y tenemos aquí un claro ejemplo. A ver, por favor, atención un momentito. Por la ley de protección de datos, no podemos llamar a los pacientes por su nombre. Así que, por favor, que pase la señora de las almorranas. <risa> <risa> pide, ¿eh? Esto,、ah. que... claro, Esto me pasó、levantar. a mí con una farmacéutica. ...que Me gritó lleno de gente, me dice: ¿Qué tal lo de los hongos que te di? Y, y digo: Pues bien, bien, señora. Era para los pies, yo explicando, era para los pies. Pero bueno, en fin, qué mal rato. Bueno, vamos a ver,、eh, vamos, a ver. vamos a ver. Las malas contestaciones ay, ay. de jóvenes de 14 a 18 años a sus padres han aumentado un 20% desde que comenzó la pandemia. ¿A ti te han contestado mal alguna vez los hijos, Herrera? Pues alguna vez.、Sí. No, no, no, no, no. Para nada. ¿Cuándo te he dicho yo algo, algo fuera de tono? Jamás. Bueno, a ver.、Eh... h a b l a m o s de Rocío, que Rocío es otro tema. Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra historia.、No、es otra historia. Es a d pobre, no digáis nada de mi niña. No,、ah, pobre, no, niña. no. ¿Estará contenta con lo que pasó ayer tu hija? Pues sí, sí, sí. Es la、claro. única de casa que lo está, pero、pues、sí, bueno. Sí, sí, claro, la、sí. única, única de Sevilla. Bueno,、eh, tampoco ayuda la actitud de algunos padres, estoy que decirlo. Es el caso q u e rescatado de Paco, el de Maite. ¡Paco! Dime, Maite. ¡Ven, ven, corre! Que no puedo, que estoy viendo el furbo. ¡Ven, hombre, que es que el niño da sus primeros pasos! Bueno, pues entonces dile que me traiga una cerveza. <risa> Igual no es muy fino como padre. ¿eh? Está, bien, está bien, está bien. El 62% de los inventos. Surgidos durante la pandemia tienen que ver con la limpieza o la tecnología del hogar. Que tampoco hay que ser muy listo, claro, es lo que tenías alrededor para darle la cabeza.、Vale. Bueno, pero de todas formas siguen faltando inventos claves para mi gusto y también para el gusto de Santi Millán que nos cuenta esto. ¿Para cuándo un abre fácil para los botes de garbanzos? ¿Qué manía tenéis las tías con lo de abre tú el bote que tienes más fuerza? Estamos en el siglo XXI. O sea, tenéis el mismo derecho que nosotros a romperos la muñeca intentando abrir el bote de garbanzos. Y si no hacéis como yo, lo tiráis al suelo. Después ya, separa los cristales y coges el garbazo n y te lo comes con cuidado, no se le haya quedado alguna pelusa y pa' dentro. De verdad, yo hay veces que le digo a mi mujer que b a j o a v e r el partido con los colegas y en realidad voy a casa de mi madre con dos botes de garbanzos para que me los abra. ¿Echáis de menos algún invento en vuestra vida? ¿Algo? Un en enfriador. Sí, ¿Ya un e n f i d o r y o n o no, no, ya, no, no pero uno que, que en en enfríe de、ya. verdad. O sea, uno sí, que tú es... pongas una cerveza caliente en,、sí. un, en un envase y que se, ¿no? y que, y que se ponga a pegar. Pero al、grano. toque, que se ponga a l toque, toque, al toque, al toque. q u i t o de papel alzado lo, lo sabéis, s Bueno, y eso si lo metes en hidrógeno líquido no se enfriará. Sí, ahí tienes razón, pero se congela más que enfriarse. Termina la c s Yo cuando tengo prisa, lo envuelvo en papel. Mojo el papel, lo metes en la sí, nevera y multiplica truco, la velocidad. Un truco milenario, pero aún así,、milenario. tarda unos 20 minutillos por、sí. Bueno, por no, cierto. No, no, no, no. Ayer fue el Día Mundial de las Matemáticas. Es apasionante mundo, Herrera, que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado. ¿Qué te voy a contar? Que te lo cuente Eugenio. Le dice un niño a su padre: d i Oye, papá, yo en el colegio nos han dicho que busquemos el máximo común divisor. Digo, pero todavía no lo han encontrado. Yo, cuando yo iba a colegio ya lo andaban buscando, coño. Es verdad, ¿eh? También era el día del número PIC. Que hay dos tipos de personas, el que dice pi, 3,14 y el que dice no, 3,14,16, no sé no. cuántos, ta, ta, ta, ta. El que, el que va de listo. Sí. Claro,、sí, o seríais capaces、sí. de hacer ahora una raíz cuadrada, pero una raíz cuadrada no. Sí, yo sí, pero, pero, yo, sí. yo sí. Porque era、sí? lo único yo, que q e r í a h a c e La raíz cuadrada sí, la cúbica no, pero la cúbica. Una cuadrada, integral ¿sí? ya no, ¿no? Las no, yo nada. Ya no, no, tampoco. Buah, buah, por favor. Y la r e c u a d r a r e n p e r n a recuadrada s o n r e p a s a Y otra cosa、repasar. nada más que r e p a s a r m e l o a la g a dar una tarde en mi casa. a bote pronto no.、Bueno. Yo lo integral, ni pan, ni nada, ni raíces, ni nada. Integral, <risa> Mira, nada. m i r cuando, cuando yo, yo soy cuatro años más chico que mi hermano. Y cuando entré en bachillerato tenía nueve años, primero. Y le digo a mi madre, y v a m o s a dar las. Yo eso me parece que te lo he contado, Carlos, alguna vez. Y v a m o s a dar las ecuaciones y lo explicaron. Y le digo a mi hermano, Paco, ¿cuánto vale X? Y dice mi hermano, no sé. Y fui a mi madre y se lo dije. Paco no me quiere decir lo que vale X. Se fue mi madre para mi hermano. Y le lió una. No me quiero ni acordar. Hay que ver, pero díselo al niño qué trabajo te cuesta. Claro que o he d e e ver. Qué cisma familiar por culpa de eso. Qué maravilla.、Eh, ¿Y algún chiste que l l e g a s por ahí para este lunes? Sí, tengo uno de la gran Paz Padilla que dice así.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 ジャジャジャジャ Gracioso, gracioso, gracioso. No, no te apunta el karate. Porque si no lo llevas, claro.、Wow. Aquí、okay, okay. es bueno. q u í es bueno. bueno、sí. es muy bueno, muy bueno. bueno okay, como no、okay. no te, yo, yo llevo toda la mañana, como no te apunta el karate. Bueno, y, y dicho esto, abrimos los teléfonos al tema de los fósforos de hoy, que es el de Vente a vivir al pueblo. Esas experiencias de, de, de volver otra vez a ese lugar o por primera vez descubrir un pueblo y la diferencia con respecto a la locura de la ciudad. Y también de que ver con otras cosas que pasan en los pueblos y solo en los pueblos, como dice Leo Harlem. Las fiestas de los pueblos en España no se hacen para disfrutar, se hacen para sobrevivir. Ya solamente c o m i e n d o l a pues, p a l mar. ¡Qué comida! ¡Qué comida! Chorizada, costillada, paellada, pero sin conocimiento. Este año, 12.000、sí. raciones de paella. Y dice: Oye, céntrate. Céntrate que en el pueblo somos 100. <risa> Dice s que sobre, cojones, que sobre. Que sobre. Que sobre. d i q u e sé. Ay, no. ¿Y entonces, ahora qué? Venga, ahora. Pues ahora, el ahora me han ¿no? comentado que, que tiene que seguir el programa. Sí, pero no, vamos.、Vale. Pues、ah, ahora, Securitas Diret. c Eso es, porque vayamos donde vayamos, donde vivamos, en un pueblo, en una ciudad, hay que tener la alarma de Securitas Diret c que te protege.、Eh, protege tu casa ante cualquier intrusión, o ocupación o robo. Así que. Ya la tienes, ¿no? Bueno, pues es que además que sepáis que en Securitas Direct también te ayudan cuando estás en casa y hay un problema, hay una emergencia. Tú pulsas el botón SOS de la alarma y un experto en seguridad、pues、te manda la ayuda que necesites, te acompaña en todo momento para lo que sea y siempre hasta que llegue esa ayuda. Confía en Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. 900-666-777 Y todos tranquilos. Herrera en Cope. Estar informado. Cope Madrid. 106.3 FM y 999 onda media.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 Es muy simple asegurarse con Elbetia. Simple, claro, Elbetia. ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad con serjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon 91 528 68 22. Grupo Sercon.com Atención, atención. ¿Problemas para pagar tus deudas con los bancos? Si eres una gran empresa, autónomo o pyme y necesitas reestructurar o refinanciar tus deudas, consulta en Bachofer Abogados. Verdaderos profesionales dedicados a la negociación con la banca. Consulte sin compromiso en el 926 46 40. 926 46 40. Bachoferabogados.com Click Cars. Ya están aquí los Click Cars Days. Tu coche de segunda mano con hasta un 35% de descuento. Solo hasta el 23 de marzo. Click Cars. Si haces clic, k tienes car. ¿Sí? Cariño, he comprado los electrodomésticos nuevos. ¿Tú qué valoras tanto lo duradero? Te van a encantar. Vengo de la tienda Miele en Claudio Coello 17. Son los número uno en durabilidad. Y esta semana los tenemos en casa. ¡Han salido muy caros! Eso te va a gustar aún más. Un horno Miele tan solo 529 euros y financiado.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 En www.arturosoriaplaza.es. Opérate de cataratas con la máxima seguridad en Novovisión. Nuestro equipo de oftalmólogos es uno de los mejores a nivel internacional. Consigue una buena visión sin gafas a todas las distancias en Novovisión. Sin lista de espera con la tecnología más precisa. Infórmate en Novovisión.com. Novovisión, cuidamos tus ojos. Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza es hablar de la gama s u v de Kia. Del 8 al 22 de marzo, elige con quién continuar tu viaje desde 12.250 euros. Descúbrela en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Kia.com. Kia, descubre lo que te inspira. Cope Madrid 106.3 y Cope más 94.8. Herrera en Cope. Estar informado. No. q u é cabeza que t e n e s para, Hombre, para que siempre en vanguardia. Siempre en vanguardia. Te podría haber metido, me voy para el pueblo, que todavía es más. Bueno,、no、España、descartes. huele a pueblo、pues、también. No descartéis、no no、nada, a pueblo, que, que puede, puede ser. ser.、Bueno. España huele a pueblo también fuera servido. Sí. Sí. Bueno, porque venteaviviraunpueblo.com, por cierto, no nos hemos cargado la web de Milagro. No. Sí, sí. Ahora está funcionando sí, ya, sí, está vez, funcionando, pero ha habido,、no、ha habido una sí,、no. cascada de, de millones de personas queriendo e t r a porque además es una web muy, muy atractiva. muy sí, atractiva. Vente a vivir un pueblo.com que ha montado muy buen amigo Ramón p r a d e r a ¿Qué tal, Ramón? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? ¿Cómo Buenos días, Ramón. Pues nada, aquí, aquí tratando de poner orden, que esto es como una operación salida, que bueno, todavía se va muy bien todos los días, hasta que me habéis montado una operación salida en, en la plataforma. <risa> y e s t o Y mandando aquí a la benemérita cibernética para que ponga orden. Sí, bueno. v a m o s a ver, v e i a v i v i r u n p u e b l o c o m es una idea tuya que consiste en decir: voy a organizar o voy a reunir、ah. a aquellos pueblos que sean objeto de interés, puedan ser objeto de interés con los datos que le i n t e r e s a Interesarían a las personas que podrían irse a los pueblos. ¿Quiénes son los que se quieren ir a los pueblos? Pues la primera punta de lanza son los teletrabajadores. El no, teletrabajo no. ha llegado para quedarse. Hay mucha gente que ya no quiere estar anclada en una ciudad viviendo en un tercero interior sin ascensor, con el tráfico, con el ruido. Y es el confinamiento el que prende esta mecha para que la gente empiece a buscar una nueva vida con mejor calidad, con mejor、eh, vivienda, ahorrándose muchos gastos. Y ganando prácticamente en todos los sentidos. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora, toda la información que ha llegado a la ciudad en los últimos años, y tenía sentido, estaba vinculada al turismo, era nuestra principal industria. Oye, mira qué hotelito tan estupendo para pasar el fin de semana, qué gastronomía tan suculenta, como c o n t a b a l e ojarle más de unos momentos casi para sobrevivir, o mira qué caballos para darte una vuelta por la sierra. Pero no contaban el potencial que tienen los pueblos para realmente vivir muy bien. O sea, ¿sabes qué viviendas tenemos? ¿Sabes a qué precio? ¿Sabes que te puedes ahorrar hasta un 80% de lo que te gastas en la ciudad? Sabes también que tenemos fibra óptica, que tenemos polideportivo, colegios, guarderías, que tenemos absolutamente de todo. En definitiva, sabes qué bien se vive en un pueblo. Y esa es la información que hemos querido ordenar, que hemos querido grabar en videofichas, que es la mejor manera de que la gente se haga de verdad a la realidad de lo que se puede encontrar. A la hora de irse a v i v r a un pueblo y que se dé cuenta que es algo mucho más fácil de lo que la gente se imagina y、bueno. lleno de ventajas. Bueno, claro, yo he visto las filmaciones que tenéis de todos los pueblos y son filmaciones bueno, que dan ganas de ir, aunque sea a pasar un rato. Eh, ¿Eso eh, lo habéis utilizado? ¿Drones? Prácticamente de todo. Bueno, es que no, pero no hemos, pero no hemos falseado la imagen, o sea, no son grabaciones, eh, pongamos, eh, por ejemplo, de publicidad. Son grabaciones realizadas pues, prácticamente por cámaras que vienen del ámbito en el que yo me crié, que es el de los informativos. Son cámaras que llegan a los pueblos y graban lo que se encuentran. Y esa es la mejor realidad que después puedes transmitir a la gente que entra para consultar cómo es un pueblo al que me quiero ir a vivir. Entonces, ya te digo, a p a r e c e desde la vivienda hasta cosas tan necesarias para el día a día como el supermercado, el estanco. Oye, hay bares y restaurantes, hay alojamientos, cómo son los parques y jardines. Toda esa información que yo creo que hasta ahora no había llegado a, a las ciudades. Claro, también informas en esa página de qué centro médico tiene, dónde está el aeropuerto más cercano, o los transportes, o las escuelas, porque uno se va a vivir a un pueblo, pero quiere saber, ¿yo puedo tener a mi hijo en una guardería o no, etcétera? Claro, es que la mayoría de la gente decía, ¿pero cómo me voy a ir yo a, no sé, a, a, al Pandeire, por ejemplo, a un pueblecillo perdido de la Serranía de Ronda, si ahí solamente ponen un asao d estupendo? Y tienen esta serie de actividades, porque claro, la gente cuando ha ido a los pueblos ha ido a pasar ese fin de semana, a pasar un periodo vacacional, y nunca ha tenido los ojos de la persona que se quiere ir a vivir ahí. Entonces pensaban que no existía todo ese potencial. Por eso nosotros lo que queríamos era resolver las diez grandes dudas que tiene un urbanita a la hora de irse a vivir a un pueblo. Precisamente lo que tú estabas comentando, Carlos.、Eh, Pero hay colegios que yo tengo. Pues sí, hay colegio, hay guardería, hay colegio, hay instituto. Ahí es, tenemos esto, un pueblo que tiene h a s t a universidad. En la zona de Somontano, de Somontano la UNED tiene su, su base a l l í en una zona rural. Eh, todos esos filtros que tenemos, como te decía, que incluyen también, no solamente si tiene centro médico, sino el hospital a qué distancia queda. Y entonces mucha gente se da cuenta también que dice: Oye, es que yo en la ciudad, yo vivo a las afueras y yo tardo a lo mejor lo mismo en desplazarme hasta, a, o tardo a l mismo tiempo en llegar a un hospital. O, a lo mejor, en llegar al centro de, de, de una ciudad, tardo tanto tiempo como el que tardo en llegar un, desde un pueblo a la ciudad más cercana. Entonces, bueno, esa, ese punto de vista, esa realidad del entorno rural y, sobre todo, la cantidad de ventajas que conlleva, porque, claro, sobre todo, yo te digo que cuando empezamos con esto, el primer ataque de risa que le entra a un urbanita cuando va a un pueblo es el precio de la vivienda. Si tenemos en cuenta que en una ciudad como Madrid, el precio medio de alquiler es de 1.300 euros y cuando llegas a un pueblo. El precio de unas casas de verdad que son fantásticas está en torno a los 250-300 euros. Cuando menos es que te e n t r a un ataque de risa, porque no, piensas no, que, te estás toman, que te están tomando el pelo. Claro, ¿no? claro. Hace poco hemos estado, por ejemplo, incorporando un pueblo precioso en el Valle de los A que se llama Quincoces de Yuso y paseando con la alcaldesa. Veía una, una casa maravillosa de piedra, de tres plantas, cuadrada, espectacular, y le preguntaba que, que cuánto costaba y me decía que podía estar en torno a los 60 0 0 0 euros. Y yo decía, no, es que, es que no puede ser, es que por ese precio en Madrid no te dan ni la hora. ¿sabes? Entonces, bueno, y ahí, sin embargo, ahí estás adquiriendo una vivienda espectacular en un entorno único, en un pueblo lleno de servicios y que quedaba a unos 40 minutos aproximadamente de gusto.、Uh -huh. Una de las cosas que, que más、eh, explicitas en, y de lo primero que cuentas en cada uno de los pueblos es si tiene conectividad, es decir, 4G, 5G o si tiene fibra óptica. ¿eh? Claro, porque lo que te comentaba, Carlos, es que esa punta de lanza que está yendo hacia el entorno rural son los teletrabajadores. Entonces, claro, sin una buena conectividad es muy difícil que un pueblo pueda sobrevivir. Mira, ahora mismo hay en España unos 8.000 pueblos. Nosotros tenemos ahora unos 70 en la plataforma, estamos subiendo a unos, en torno a unos 10 al mes. En breve vamos a pasar por la demanda que estamos teniendo,、eh, incorporar unos 100 pueblos al mes, también con nuevos servicios para hacer más atractivo. Esta, esta migración a los u r b a n i t a s incorporando información sobre bolsas de trabajo, de vivienda y de traspasos. Que por cierto, la bolsa de traspasos es muy interesante porque la población en los pueblos está muy envejecida. Y está buscando un relevo generacional. Y ese relevo generacional normalmente suele venir también de los u r b a n i t a s Una familia estándar, digamos, va uno a tal e trabajar y el otro pues, puede coger esa carnicería, el hotelito, el restaurante, a lo mejor un negocio de electricidad o de fontanería, que están funcionando, que son operativos, que están dando beneficios, pero que necesitan ese relevo、eh, generacional. O sea, estamos en permanente evolución para demostrar. Que hay vida en los pueblos, que se puede ir a vivir sin ningún problema y que de verdad se gana en todos los sentidos. Ya, esto,、eh, a, a, bueno, y luego está el sector primario que tiene mucha oferta de empleo para el que quiera, ¿eh? el, en muchísimos de estos pueblos. El sector primario es de los、eh, más potentes que hay. Es cierto, vamos a ver, en los pueblos hay trabajo, hay que, pero hay que ir, hay que buscarlo, hay que llamar, hay que preguntar. Eh, hace falta, bueno, estaba el teletrabajo, que era el que estábamos diciendo, que es la punta de lanza, pero luego también hay mucha gente, hay muchas zonas de España que sí que tienen una oferta laboral importante. Por ejemplo, en la zona de, de Soria están prácticamente en paro cero. Eh, en la zona de Segovia, en el Valle de la Arlanza, pues hay unas granjas de cerdos que permanentemente están buscando gente. Nosotros también en la zona de Asturias, cuando estuvimos grabando, nos encontramos que tenían problemas para encoger a gente que, que recogiera las faves. O sea, que claro que hay trabajo, hay posibilidades de poder eh, desarrollarlo. Eh, te decía efectivamente que están los trabajadores, pero luego está también la gente que puede dedicarse al sector primario, pero también hay muchos u r b a n i t a s que te comentaba al principio que se quieren ir por reducir los gastos. En un pueblo se pueden llegar a reducir. En un 80%, y hay veces que me quedo corto, porque lo que descubrimos es que puede llegar a ser hasta del 90%, especialmente en el tema de la vivienda. Y eso es un tema muy importante, Carlos, en el 2021, porque si tenemos en cuenta, no es por ser agorero, Pero si la crisis económica del 2008, la economía cayó un 4%, y ahora están diciendo que va a caer en torno a un 13%, creo que todavía no hemos visto las orejas al lobo de lo que puede llegar a derivar esta crisis económica. Y esta es una solución muy buena en la que lo que estamos ofreciendo a los urbanistas, para las personas que lo puedan estar pasando un poco más apurado, es una solución, un plan B de vida basado en la calidad de vida y no en la caridad. Quien se r v i r a un pueblo de verdad. Es para ganar. ¿Y a qué ritmo incorporas pueblos a tu página? Por ejemplo, ¿te tienen que llamar ellos? ¿Los buscas tú? ¿Eso cómo es? Bueno, al principio empezamos nosotros llamando puerta a puerta. Este proyecto deriva de,、pues、bueno, de analizar esas necesidades y también de una experiencia personal. Yo he estado con un programa de televisión, de viajes en moto, los últimos seis años. He recorrido cientos de kilómetros por los pueblos de España. Y bueno, pues eso me permitió darme cuenta del potencial que tienen, pero yo no hablaba de la España vaciada, yo hablaba de la España, en coma, porque hay muchos pueblos donde el más joven tiene 75 años y si realmente no se hacía algo rápido, estos pueblos estaban condenados a desaparecer. Por eso, bueno, el crecimiento que hemos tenido hasta ahora de incorporación de pueblos es de 10 pueblos al mes, pero en ese afán de poder ofertar. Cuantos más pueblos mejor en este momento en el que miles de urbanitas se quieren ir a vivir a un pueblo, vamos a pasar en breve ya a estar incorporando. Yo creo que para los meses de verano estaremos incorporando del orden de 80 a 100 pueblos antes. Madre mía, bueno, vente a vivir a un pueblo.com si usted es alcalde de un pueblo.、Eh, creo que a un pueblo, al, al ayuntamiento de un pueblo, le cuesta muy poco estar en la página. n o Pues la verdad es que, mira, nosotros, Carlos, sabemos que hemos hecho. Una herramienta buena, pero no buena porque funcione bien. Bueno, funciona bien casi todos los días, menos hoy que me hemos creado este atasco, pero bueno, que solucionaremos <risa>、ah, eh, rápidamente. Se ¿no? <risa> es una herramienta buena porque hace el bien. Estamos ayudando a los u r b a n i t a s a encontrar ese plan B de vida, pero también estamos ayudando a los ayuntamientos a que recuperen esa vida, esa fuerza, esa sangre, esa vitalidad que llevan demandando desde hace muchos años. Por eso no queríamos que esto supusiera un quebradero de cabeza. Para las arcas municipales. No tenemos ningún tipo de subvención、eh, gubernativa, de ningún tipo, ni autonómica, ni municipal, ni nada. Entonces, bueno, tenemos que facturar este trabajo, pero lo hemos puesto a un precio súper competitivo. Nosotros ahora mismo a los ayuntamientos les cobramos por realizar la videoficha y desplazar el equipo de filmación ahí, por cierto. Tenemos un equipo ahora mismo grabando en Corral del Maguer, en Toledo, que después va a、sí. ir hacia la provincia de Badajoz para incorporar esta semana a Entre Ríos, a Feria. A San Vicente de Alcántara, a Villanueva del Duque, en el norte de Córdoba, que también son nuevos pueblos que, que están entrando. Y a todos estos pueblos, lo que le estamos facturando por todo este servicio es de 750 euros, por el primer año de pertenencia en la plataforma.、Ah, es que、lindo. es un precio más, Ay, que es buena, no, no, no,、bueno. más que competitivo, más que asequible. asequible. Eso, es, eso, no es eso no es nada. Fantástico. Bueno, pues es fantástica la idea de Ramón、sí. Pradera. Ahora hablamos con ustedes. Usted ha hecho eso, ha ido. Qué, ¿Qué le ha significado irse a vivir e un pueblo? Que podía ser el suyo o podía ser uno que no, que no o conociera. ¿Eh? Porque,、eh, hombre, pues cada uno tendríamos, tú te, te irías a Moroyo, me i r í a a Cuevas, el otro sería no sé dónde, pero, pero no. Y de, bueno, ¿y por qué no irme a Quincoces, el que decías tú hace un momento, ¿no?、El、Con lo visto jugaba, ¿no? jugaba la pelota. Con lo visto jugaba la pelota. Exactamente. Vente a vivir a un pueblo. com. Es una preciosidad de página.、Eh, Ramón, querido Ramón, un fuerte abrazo, enhorabuena. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo fuerte. Un abrazo. España huele a pueblo. ¡Ey! y v e n a a m o s a m o s a m o r e n o ¡A botones de hueso! o r qué no、Así、se me ocurrirán a mí estas cosas? De verdad, ¿eh? h r a d o l p i e n s digo, pues se me podía haber ocurrido a m lo de los pueblos. Esto Mira, me parece un video magnífico. Ram、claro. sí. Ramón hablaba de este proyecto hace año y medio ya. Pues、sí, somos sí, sí. vecinos y, y tomando una cerveza me lo estaba contando. Él estaba en otra cosa y dice: Voy a montar esto tal. Y yo decía: Ramón, chicos, esto es un pelotazo. Pues, o sea, está es, sí, sí. pues mira lo que ha hecho. Y además está haciéndole un gran favor a mucha gente, no solamente a los pueblos. Habéis visto la página. A a ahora mismo es que no, está c a í d a Es que imposible. Es que el servidor no lo、no、había v s t o、no. ya. Yo ay, creo que estábamos ay, ay. todos. Yo lo único que he buscado, me ha dado tiempo a buscar a ver si había algún pueblo de Ciudad Real. Y、mm. no, me parece que no, porque no me ha dado no, tiempo. ¿De Cuenca ahí?、Eh, ¿De sí, Cuenca sí? sí, sí. Cuenca、mm. sí. Yo, no, pues, yo no puedo irme a un pueblo a vivir, porque yo montaría herba、pues, y、bueno. me arruinaría mi v i s i ó Me arruinaría. <risa> pues yo, bueno. No sé, no lo ¿Tienes sé. ¿Tienes casita pero... en el pueblo? Yo, yo tengo una casita de pueblo en Hinojosas de Calatrava, en、claro. el Valle de Alcudia. Y además le digo a la alcaldesa que se entere de lo de la página web, porque es muy interesante y muy importante. Porque Hinojosas necesita, está muy cerca de Puerto Villano, pero necesita darle un empujoncillo de gente、mm. que, que vaya allí. De joven, claro. claro. De gente claro. joven, sí. Voy a ir yo. <risa> la más joven. 900506006. 900506006. ¿Qué tal Manuel? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Usted emigró? Sí, sí, hace más de 60 años.、Mm. Bueno, pero ¿del pueblo a la ciudad o de la ciudad al pueblo? No, no, del pueblo a la ciudad.、Mm. A Cataluña, concretamente. Ajá. ¿Y ahora iría a vivir a un pueblo? Sí, ahora me vengo, me he venido, vamos, a vivir a, a mi pueblo otra vez. ¿A cuál? ¿Cuál es su pueblo, Manuel? Mira, es、eh, como suena, mira,、ah, de la mira. provincia de Cuenca. Sí, está en la Serranía Baja de Cuenca. ¿Y, y qué le ha supuesto volver al pueblo? <risa> pues me ha supuesto, con todo lo que e s t á cayendo, mucha tranquilidad, mucha tranquilidad y mucha paz, y, muy, y vivir muy bien. Claro, no le cuesta lo mismo vivir en Mira que vivir en donde viviera en Cataluña. n o、ah, no, Ahora vivía en Valencia. Ahora en ya el último, sí, el último tiempo Valencia.、Mm. Este pueblo es que está a 100 kilómetros de Valencia y a 100 kilómetros de Cuenca. Está justo en el centro.、Mm. ¿Y qué tal se vive ahí? ¿Qué cosas hay? ¿Con qué se entretiene usted? Aquí ahora, bueno, yo ya estoy jubilado y vivo muy bien porque aquí antes los jubilados se iban t o d o s A Valencia a, a vivir, ahora no, ahora ya venimos aquí, a l o c o n t r a j e s Y aquí, pues ya digo, mucha paz, aquí paseos por el campo, por el río,、eh, tranquilidad, porque el pueblo es pequeño y vivimos, vivimos muy bien, estamos cerca de todo, tenemos centro de salud, tenemos、eh, Requena, la, la, el ave, a, a treinta y tantos kilómetros,、uh -huh. tenemos también. Eh, autobús, tenemos todo. Ahora está poniendo, veo que están poniendo el G5 para los jóvenes, que jóvenes hay pocos aquí, pero bueno, lo están poniendo. Y por lo demás, pues ya digo, muy bien. Nada más en i n v i e r n o un poco frío, pero con buena c a l e f a c i ó n pues no hay problema. Bueno, me tiene eso que nosotros nos vamos con 60 años que tenemos y ligamos una barbaridad. Pues、claro. somos los jóvenes ahí. l l í partimos con la palla. Fíjate、nosotros. en lo que acabo de ver metiéndome en, en una página de alquiler y de compra:、sí. 39.000 euros, una casa de 400 metros cuadrados, 6 dormitorios y 2 baños. ¿Eh, ¿Dónde? ¿Dónde? En Mira, en este pueblo, en ese pueblo、eh, de Cuenca. Y encima sí,、claro. feliz, porque habrá que hacerle、es、obra、precioso. yo, feliz. No, hombre,、claro. eso, sí, eso, eso sí, una obra l e c a b e m o n t a r í a hacer una empresita de reformas. Claro. Piénsalo. Claro. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Y usted se ha ido a un pueblo? Sí, a una aldea. ¿Y dónde está la aldea? En la provincia de Huelva, pertenece a Paterna del Campo. ¿Y, y qué, le llevado, rea, qué le ha llevado a irse a Paterna? Pues el amor. Okay. El amor, el amor.、Ah, explíqueme eso, por favor. <risa> <risa> somos, somos, muy, somos muy sentimentales. Sí, e e t t a l e n Pues, sí. pues nada, yo, yo soy hija de padres andaluces que me emigraron a Mataró, precisamente. Ah, y mira que venía. Y, y nada, y hace 20 años vine de vacaciones al monte, me quedé en el monte viviendo y después, hace nueve años, conocí a mi marido. Y él es de paterna del campo, pero aquí en la aldea tiene una casa y nos vinimos a vivir aquí a la aldea. ¿Y qué diferencia encuentras t e de, de la aldea a Mataró? Uy, un salto muy grande. Porque Mataró, porque fíjese que Mataró en el imaginario antiguo、eh, era un pueblo. Claro, pero es sí, un pueblo、claro. que tiene 125.000 habitantes, o sea que el pueblo tiene. Claro, ya es una ciudad. relativamente poco. Ya es una ciudad, sí. Pues la tranquilidad. La tranquilidad, el, el no vivir a contrarreloj como vivía en Mataró, porque es que era todo el día a contrarreloj. Y aquí, pues, claro, se vive con muchísima tranquilidad. Trabajando, porque hay que trabajar, pero con, con otro ritmo de vida. Una duda, ¿Y entre, ¿y entre la aldea y Almonte? También hay una diferencia muy grande, claro. claro. Es que en la aldea no hay nada, no hay tiendas, no hay nada. Aquí vive, viene el panadero tres veces en semana y vivimos 30 personas. Claro.、Uh -huh. uh -huh. Sí, bueno, quizás lo h a llevado usted al extremo. ¿eh? Sí, que s、sí, amores, ¿eh? claro. Madre、claro. sí, claro. vale, vale, mía, está enamorada, sí, sí, sí. Madre mía. Pero ya no. no es como antiguamente, ahora coges el coche y en unos minutos ya estás enamorada. Sí, en un pero bueno, en... pero el día claro, a día antes, no puedes estar moviéndote.、Eh, antes o sea. no, antes es que no tenías nada de verdad. Almonte es un sitio magnífico para verlo. ¿Almonte? Almonte es maravilloso. Tiene un tamaño justo, además, para. Es un、justo. pueblo bellísimo. Y m a r a v i l o de piedra. y vamos... Oye, almonte está media hora. 40 minutos de Sevilla, no más. Sí, sí, sí.、No、más. sí exactamente. Sí, 40, 40 y, otro tanto, y otro tanto de Huelva. Sí, otra, tiene de una、familia. ubicación extraordinaria.、Eh, Armando, ¿qué tal?、Sí. Buenos días. Muy buenas. Buenos días, Armando. Me pilláis en el Supercarlos. Primero, de, na de nada, felicitarte porque eres un crack. Muchas gracias, señores. <ríe> no, gracia, gracias, no, la realidad. <ríe> bueno, a ver, yo no, yo no vivo en un pueblecito así tan pequeño de estos tan montículos, pero estoy en Caleña, una población. Y tuve que desconocer, supongo, claro, claro cerca sí, de Barcelona. Y vivía en Barcelona. Bueno, el cambio fue sustancial. Es decir, yo estoy jubilado ya. Y a ver, de, de, del ajetreo, del no poder aparcar, de, de la contaminación de no sé qué más, pues、eh, vivir aquí es, es Vamos, es como un r e g a x una maravilla. Claro, en Calella, además, bueno, Calella. Tiene cada cinco minutos un tren a Barcelona, así que claro, usted, o sea que en un、claro. momento dado. Y este, y, tiene, tiene de todo, ¿eh? Y luego y en verano, en verano sí que se pone de. Siguen yendo、sí. todos los alemanes del mundo a c a l e l l n Bueno, ahora, ahora no mucho, ¿eh? Bueno, ahora bueno, no volverán, mucho. No. Oiga, sigue abierta, sigue abierta la cuadra. Bueno. Sí, sigue、sí, abierta la cuadra. Ah, qué bueno. p、sí, o r que la cuadra. Ahí cortaba muy bien el jamón. Y era un sitio muy agradable. ¿eh? Sí. ¿Tú le hablas、sí. a la muchacha? Yo en Calé ya he paseado a alguna muchacha. Sí, Más ¿Ves? que hablé. a Pagafanta, al final va a salir no Pagafanta. j a <risa> a、sí. La cuadra es chulo el sitio, ¿eh? estoy h e entrando ahora, Herrera. Sí, hombre, ¿eh? la cuadra es un sitio magnífico de, de Calella. Pero que es b a r o p a v o Sí, bueno, p a v o característico tipo rústico, estupendo, con jamón y,、ah, bien, bien, bien. y vino. Taburetes. ¿Eh? Y taburetes y tal. Está muy bien, a mí me gusta mucho la cuadra. ¿Qué tal, Eva? Buenos días.、Eh, hola, buenos días. Buenos días, señora. ¿Y usted dónde fue? Pues mire, yo、mmm, soy de Madrid, Madrid. De, de la zona de Guzmán es bueno, con eso se lo digo todo. Y me vine, me dejé encantada por un sevillano、uh -huh. y, me, y me trajo para Sevilla.、Uh -huh. Después de buscar muchos sitios y demás, terminamos viviendo en Alcalá del, Alcalá del Río. Es verdad que vivo muy cerquita de Sevilla, con lo cual, bueno, pues ese mono que tengo yo de la ciudad, pues me lo quito los fines de semana y cuando tuviera que trabajar, que voy a trabajar a Sevilla. Claro. Y bueno, la verdad es que la calidad de vida no tiene nada que ver. Yo por a porcar la puerta de mi casa. La vivienda que tengo creo que en Madrid no la hubiera conseguido en la vida. Y bueno, la verdad es que muchos servicios no tiene el pueblo. Pero bueno, es verdad que se vive muy tranquila, muy bien. Y yo estoy muy contenta. Sí, es más, ¿Siguen haciendo te el te arroz te... tan rico en, en, en, ¿En el en, porrito? En el porrito, sí. Soy Albure. Pues no lo sé, la verdad es que y o no e、no、sé si lo seguirán haciendo, yo no lo he probado.、Mm. No lo he probado porque no. El porrito como tal creo que ya no existe. Pero sí que es verdad que tiene muy buena fama lo de los albures y lo de claro, la roca.、Claro, claro, claro, claro. claro. sí, sí. Y, y bueno,、ver. su Semana Santa aquí es una declarada de interés turístico nacional, vamos. Es correcto, es correcto. Escala del río. Buen pueblo. b u Escala n p del río porque pasa el río y tiene una presa. Correcto, correcto.、Sí. Claro. Concretamente, antes. Cuando decía en el Guadalquivir era navegable, bueno, navegable hasta que l l e g a a l c a l a d del Río. En de cierto punto. Eso <risa> tampoco. <risa> ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Roberto. ¿Y usted, cómo, dónde se movió? Pues yo me moví, a ver, yo me moví. Yo nací en un pueblo de Ávila, en Burgundo,、eh, que es donde vivo ahora mismo.、Y、entonces, bueno, yo me fui a. Pues cuando llegaba la edad de estudiar, pues me fui a, a Madrid a estudiar. Y lo lógico, bueno, estudias en Madrid y p、pues, u e s t e a s tu primer trabajo en Madrid. Entonces duré seis meses en el trabajo. Porque no, yo no estaba dispuesto a estar la vida en la carretera. Entonces, pues me volví, me volví al pueblo, a Burgondo, monté un pequeño negocio, una tiendecita de electromésticos, d o de reparación de electromésticos d o y allí Y a llevo í l l viviendo pues, otros 25 años. desde Desde que volví, e s p a m o s que tampoco me llegué a ir, me fui a ir meses reales de Líbano. Dice Madrid para mí, no es. para mí es. Madrid es para el ocio. Lo tenemos a u n ahora. Y una meditón es: mira, yo cuando empecé con, con la que es ahora mi mujer, por los fines de semana que estaba en Madrid con ella, pues me quedaba ahí en casa de, de mis s u e g r o s Y mi segundo t r a b a j a era entre Madrid. Entonces yo salíamos la d e s de casa y me llamaba por teléfono, ¿cómo vas? Pues yo acabo de llegar a b u r g o n d o Él todavía no había llegado a trabajar. Y trabajaba en el Centro de Madrid, deje t a p fea al Centro de Madrid. Entonces, eso es una de las cosas por las que, por las que me volví al pueblo. Hombre, eso era antes. Gracias a Dios, Madrid es una ciudad que te monta en un tren. Y en cinco minutos está en todas partes. En Getafe,、oh, sí, en、sí. sí. Mostole, es increíble. Sí, las comunicaciones Madrid en Madrid son, son, en Madrid son espectaculares. Bien, son bárbaras, sí. sí、eh, el, la mutua la m u también u t a es bárbara. Hombre, que sí es bárbara. Y además que queremos que nos pongan las cosas fáciles en nuestra casa, en nuestra vivienda, en nuestro pueblo. Oye, pues ahí está la mutua, para ponernoslo. Lo mejor es irse a la mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de seis minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea c u a l Sea, es fácil, ¿no? Pues llama 900 555 555 900 555 555 Esto es muy fácil, esto es la mutua c o n s u l t a l o todo en mutua.es ¿Qué tal Fernando? Buenos días Hola, buenos días Carlos ¿Qué tal? ¿Y q u é tal? l usted también emigró? Pues yo, mira, el caso es el siguiente, Carlos, no es que emigrara yo, es que Mi mujer emigró de Valladolid centro al pueblo. Yo quería ir cuando una vez me c a c h a r a a la capital, siempre, y ella fue la que hizo que me quedara en el pueblo. Vino ella. Ya saben, lo de pueden más dos. Sí, sí, dos argumentos <risa> buenos Vaya, que, que, <risa> que, que. exactamente.、Eh, entonces, el pueblo es Valor i a la Buena en Valladolid.、Eh, un pueblo que, para que. No quiero hacer propaganda, Carlos, pero un pueblo que, para que te imagines, con 700 habitantes, tiene colegio, guardería,、eh, comedor escolar. Hacemos que hacen queso Quevedo en Valoria la Buena, queso, miel, Montes de Valvení,、eh, la posada o hospedería, c c o n el j o e vino de concejo, denominación de origen Cigales. Es un pueblo con 700 habitantes, pero que tiene todo. Entonces, yo ya me q u e d é en el pueblo y ya se viene al pueblo, autónomo, agricultor, en Valoria la Buena.、No、podemos, o sea, es la decisión más, más importante de mi vida, la verdad. Ahí la campiña de Pisuerga, siempre además esa.、Eh, y con, la, con el buen vino de Cigales que se hace sí, ahí. m o、eh, no, no solo el rosado, que todo el mundo piensa en el rosado simplemente cuando habla, cuando piensa de Cigales, ¿verdad? Hay tintos extraordinarios. Pero hay、cigales. tintos maravillosos en, en Cigales. Valoria la buena.、Eh, pues oigan, miren, si ustedes le dan una vuelta a la cabeza. Lo mismo lo, al, mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Echan hay cuentas. Hay que pensar, hay que pensar. Y dices, vamos a ver, yo gasto、pensar. tantas horas al día en moverme de aquí a allá a、mm. para ir a trabajar. Me cuesta vivir tanto tiempo. Y bueno, te salen las cuentas. Lo... Sale la cuenta, ¿eh? Pero claro, claro que te salen las cuentas. Sale. Hay algo que, que lo, ha, lo habéis comentado antes. Yo, una de las cosas cuando estábamos aquí todos encerrados, en,、eh, que pensé en irme a mi pueblo, era lo de la fibra óptica, wifi y demás, que muchos、uh -huh. pueblos todavía. Pues no, no, están, no están adelantados en eso, entonces por eso es lo de darle una v u e l t e c i l l a Y que no hay que a p a r e c e o en eso t e e c h a t i l l c h o p o Bueno, lo a p n t o yo. Mira,、Anda. precisamente ahí en Vivir,、eh, vente a vivir a un pueblo.com,、sí. ahí te c u e n t a la conectividad sí, de cada claro, pueblo lo de los e s t a n i o s í lo Luego, he visto, lo he visto, sí, fantástico. ¿sabes? Vente claro, a vivir a un pueblo.com, ahora escucha en las noticias.com.